a ¡Ah, chingato! ¡Gracias por elegir Beep. PIZZA! Marca el código postal del lugar donde deseas que te llevemos tu pedido 0 -900. El código postal no es válido -6 -6 -6 -6 -6. O no tenemos tienda en su localidad Espere, su llamada se está transfiriendo Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, habla Ricardo Saravia. Eh, bueno, quería pedir unas pizzas. No sé si ahorita tienen la promoción de 2 por 1. ¿Qué promoción sienten el día de 4 de mayo. En este caso, una promoción la especial. la puedes comentar en tienda? ¿Me gusta le proporcionan una de la de aquí la No, sí, sí, sí, ah, no ok, hay no hay problema. problema. ¿Qué precio tienen las pizzas medianas? La pizza mediana de un ingrediente es de 90 pesos, les compone un ingrediente 132 y es un máximo ingrediente 560. Ah, ok, ok. Y bueno, me gustaría pedir una este de pepperoni, pero de esas que tiene como ajonjolí en, en la orillita, si ¿sí tienes? Así con el... No. Eh, ¿Cómo se llama? Con el peperoni... No, con no, el peperoni como recortado en forma... En forma cuadrada. En este caso, nosotros nos manejamos con la orilla de ajonjolí. Sería de especias. ¿De especias? ¿Y las especias que eh... qué contienen? Métame, por favor, veríte solo Sí, es que no tiene la de ajoncoli. ¿No? No, no la tiene. Digo, ¿qué es ese? Supuestamente sí la tenían el con el peperón y cuadrado. Gracias por su tiempo de esperar. Bien, señor Ricardo, por momento más o menos con este informe que es lo que continúa en la creación especial. Y vamos a dar de proporcionar el número telefónico de la tienda más cercana a su domicilio para que pueda verificar. Perfecto. Mire, porque también cuando puse el código postal me decía que no había como... que no existía... Es el 097, y obviamente existe Y me decía que no había tienda cercana Entonces no sé cuál es la más cercana Si ¿sí me podrías decir ¿De qué es república la llama? Del ¿De Distrito Federal ¿Tu delegación cuál es? Iztapalapa En la delegación de Iztapalapa Tengo la tienda de Iztlahuas Ubicada en Delito Juárez No, está bien No, la de... nos queda muy lejos ¿No tiene otra más cerca? Iztapalapa Me voy a mencionar la tienda Que tengo en Iztapalapa Con dirección Y se me cuál le queda cercana Ok, ok Zopalapa, cinco, México, no, eso sea, también está muy lejos. No, no, creo es que todo está muy lejos. Eh, no, no hacen envíos, no importando que esté como muy lejano. ¿Verdad? Es que me quedan muy lejos, digo, no sé si puedan llevarlas directo a mi domicilio. Cada tienda tiene historia de reparto que es de 1.5 kilómetros a la redonda También Ah, bueno, pero es que yo entendía que llamando a este teléfono ya me los iban a, a enviar No, nosotros desafortunadamente no contamos con el sistema para poder tomar órdenes En, en este caso, le permito identificar las tiendas que tengo en Misapanapa Tengo la tienda de Misapanapa ubicada en casa de Misapanapa No, no, eso tampoco De Santa Marta, ubicada en Avenida Hermitista Talanja Oiga, pero si sí tienen se las trabaja? de las pizzas de peperoni cuadrado Si, sí, es que me dijeron que ahí podía pedir una Lo que pasa es que, bueno, estuve hablando la semana Antes de que fuera la del 2 por 1 y me dijeron que, que me decían como la promoción Pero con las de peperoni cuadrado sí, El peperoni no lo manejamos cuadrado, es resondo No cuadrado No, no hay cuadrado oh, Permítame, permítame No hay cuadrado Rántucho que quieren un cuadrado, güey. Un cuadrado. Un... Pues una... ya a ver, pues a ver qué puedes pedir pues una una cubeta con hipo por favor.